El círculo secreto. La Rosas Ventos se finaliza cada sábado con un tema. Señales del fin del mundo. Hoy se juntan las señales del fin del mundo con el círculo secreto. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de viajes espaciales privados. En... Y cuando se privatiza el espacio, significa que algo está yendo muy mal por aquí. Yo <ríe> soy muy buenas, ¿qué tal? Pues muy bien, o muy mal, escuchándote sí. a ti, oye, me, me, me deprime positivo, esa, eh. esa, esa positividad que emana Bruno Gardeñosa, no, no, es brutal, ¿eh? Comandante Guijarro, así ya te sitúas y entonces ya se, se retoma. De todas maneras, no le falta eh, algo de razón a lo que... Es como privatizar el aire, la lluvia, el sol, la luna, sí, pero, la ojo, luz, ¿eh? no estamos no, no, privatizando... Hombre. El espacio, que supuestamente es de todo, como la luz del sol o la energía uh -huh. eólica, y sin embargo nos la cobran a final de mes, o, o quienes tienen eh, energía solar también tienen un gravamen especial, algo que tendría que ser... <risas> el al vez, al ¿no? sol. <risas> pero bueno, eh, no, hoy no toca esto. Eh, es verdad que el espacio es de todos, o debería ser de todos, pero eh, hay que retrotraer, retrotraernos a entender... Cómo funciona esto del espacio y de los viajes espaciales, porque cuando empieza la carrera espacial, entendamos, a partir de 1958, cuando se lanza el famoso Sputnik, y a partir de ahí nace propiamente dicho el término eh, carrera espacial, pues el, el espacio es una zona militar, uh -huh. como el Área 51, Bruno, que a ti te encanta. Uh -huh. Ese espacio que crees que es de todo, pues resulta que no, que es de los estados y que luchan por el control del espacio con un, una finalidad nada científica, nada humanística, nada eh, del conocimiento, sino de uso militar. Y, esa, y así ha sido realmente hasta tiempos relativamente recientes, porque eh, no es hasta eh, prácticamente eh, 1962 que eh, surge la primera iniciativa privada para llevar cosas al espacio, en este caso estamos hablando de satélites de comunicaciones, y a partir de ahí digamos que se privatiza el espacio. Tú tienes derecho dar vueltas a orbitar alrededor de la Tierra, pues para enviar señales de GPS, para la telefonía, para mil aplicaciones eh, aeroespaciales, eh, terrestres, eh, navieras, eh, de posicionamiento, etcétera, etcétera, etcétera. 1962. Es decir, todavía estamos en guerra. No fin. ha llegado el hombre a la Luna. Para no que llegado, claro, claro, claro o sea, el, el hombre a la Luna llena en 1969, claro. con lo cual Eh, tenemos... Es el final de la primera etapa, se puede decir, Exactamente. para conquistar el espacio. Exactamente. Con lo cual, quieres decir que sigue siendo un espacio controlado por dos estados, que son fundamentalmente Rusia... Y Estados Unidos, quienes eh, tienen esa parcela que tecnológicamente el resto de Estados no han podido desarrollar y que saben cobrarse muy bien en, al resto de estrado, de Estados perdón, para poder hacerles llegar privadamente esas eh, gracias a su tecnología eh, esos satélites que son esenciales para la vida civil de eh, las personas. Y esas potencias que también vienen con efectos colaterales de los científicos que estaban apoyando todo tipo de eh, pues eso. Eh, generación militar después de la Segunda Guerra Mundial. Efectivamente. ¿Qué ocurre? Que en marzo de 1980 nace una, una empresa que se llama uh, Ariad Aer Space los famosos cohetes Ariane, uh -huh. eh, que está siendo financiada en este caso por la ESA, la Agencia Europea del Espacio, quienes con fondos de los estados lo que hacen es promover nuevos motores para generar nuevos eh, eh, cohetes. La tecnología ha ido disminuyendo. Pensad que la tecnología del móvil que tiene Bruno encima de la mesa le daba... Veinte vueltas y no exagero a la tecnología que hizo que el hombre llegara a la luna. Sí, sí, sí, sí. Con lo cual eh, la reducción tecnológica ha supuesto menos eh, cantidad de personas, menos cantidad de tecnología y por lo tanto mayores facilidades, mayor acceso al eh, espacio. Eh, digamos que hasta 1986 el espacio es militar y a partir de 1986 se promulga una ley en la que la NASA hace de proveedor público para que cualquier empresa ya privadamente y sin mm, filtro militar pueda hacer uso del espacio. Y a partir de ahí, queridos amigos, cuando nace eh, la posibilidad de nuevos negocios, las startups espaciales eclosionan, ¿no? Sí, sí, pero no los pobres, ¿eh? Eh, Ricos, eh, porque el concepto de turismo espacial eh, aparece en muchas eh, personas, eh, pero en los últimos tiempos está ligado a Leomus, ¿no? Es uno de ellos. Yo, yo, quiero... un ejemplo, ¿eh? Ah, pero... Es uno de ellos. Sí, sí, es que hay claro. más de los que pensamos. Os quiero poner eh, un poco en situación. Eh, hace siete días, si la memoria no eh, me falla... Está Antena 3 eh, eh, emitió en el, su peliculón una película que se llamaba El pasajero, uh -huh. que es un tipo pues, que se va a un planeta situado a 80 años, hibernado... En, en esas condiciones y una avería en el sistema hace que el hombre se despierte y hay 5.300 eh, seres humanos hibernados que caminan hacia un nuevo planeta eh, para hacer negocios, para en fin, la tecnología estamos en el futuro, tenemos que situarnos en esa tesitura, esos 5.300 hombres y mujeres son hombres y mujeres de alto poder adquisitivo que están haciendo un crucero de lujo, así se Se nos vende. Chame del crucero marítimo o crucero espacial. Exacto. Y tarde o temprano llegaremos a ello por eh, a veces aberrante que pueda parecer, porque los riesgos de una aventura espacial muy a menudo no son eh, digamos ponderados, no son valorados ante la excentricidad de tu poder económico, de marcarte eh, la medalla de decir, he visto la Tierra desde 100 kilómetros de distancia, que son los vuelos suborbitales, o como decía Bruno Elon Musk, que prevé para 2023, es decir, pasado mañana, llevar hombres y mujeres a la Luna. Eso sí, el precio... Por, por, si alguien, eh, por si alguien está interesado, si alguien está a, a interesado que lo apunte bien el precio porque se le va a quitar las ganas. De los suborbitales hay que hacer un curso, eh, porque claro, no puedes ir eh, yendo del gimnasio. Suborbitales significa química. No, y, y pruebas claro. físicas también, claro. Pruebas físicas, saber si médicamente estás apto o no estás apto, eh, someterte a las pruebas que hacen exactamente igual para los astronautas profesionales, que son generalmente militares, pues vale 80.000 euros el cursito. ¿eh? ¿Y, de ¿Y después, cuánto dura, se supone? No, no, esto, esto no lo sé, ah. no, no, no sé cuánto dura, pero eh, sí sé que después cuando haces el vuelecito suborbital, que es de una duración relativamente corta, pagas otros 70.000 eh, euros. Ahora, si tú... ¿Tienes pasta? Pues como hizo, por ejemplo, uh, Shatterland un, un, un uh, sudafricano que eh, se fue a, a los rusos a la estación de Baikonur para despegar con destino a la eh, ISS, o sea, la Estación Internacional. Pues él pagó, por estar 10 días a bordo de la Estación Espacial Internacional, la friolera de 49 millones de euros. Es decir que, él ¿eh? Bruno... Tengo una mala noticia. ¿Cuál? No vas a poder ir al espacio. ¿Qué no, me, no me digas. Oye, yo recuerdo que hace tan solo unos meses estuvimos tú, sí, eh, tú no. Tú, tú sí. sí, Silvia. No, no, oye, tú a, nómina... mí, a mí no me has descartado, <risas> con lo cual, oye, alguien al que tengo mecenas, no, no tengo problema. Yo recuerdo que cuando estuvo aquí, era ex-ministro o era... Es eh, ministro de funciones, Pedro, ministro. Duque. Mm. Eh, Pedro Duque. Pedro Duque ha estado en el espacio, son astronauta, y, y bueno, él hacía mucha apología. Esa es la palabra, eh. Apología de la privatización del vuelo espacial. No era y casualidad. ¿no? no es casualidad. Eh, y es un dato que a mí me ha dejado un poco patidifuso, porque creía que las dos veces que ha estado en el espacio obedecían. Pues a misiones eh, propias ¿no? de, de tanto de la agencia espacial europea como de la de la nasa no es así la primera efectivamente sí fue una misión eh, digamos oficial la segunda eh, pagó ¿eh? para estar a bordo de la eh, estación espacial internacional así que lo haría un poco pues por, bueno por por recordar por volver a ver por eh, vaya usted a saber no o por disfrutar porque a lo mejor eh, ...el estrés de una misión oficial... ...que supone pues toda una serie de conocimientos... ...tanto científicos como tecnológicos... ...no es lo mismo que irte a pasar las vacaciones... ...a orbitar la Tierra o a ir al, al espacio. Os digo, por ejemplo... ...que, eh, el, el, el, digamos que el, el primer turista espacial... ...pagó la friolera de 20 millones de euros. Y fue un, un hombre que se llamaba Tito, Su nombre... Eh, ¿Se lo pagó a los rusos? Sí, sí, se los pagó a los rusos encantados... ...porque era. para los rusos esto era una fuente de financiación extraordinaria. Rusia en aquel momento pasaba por apuros económicos importantes y eh, la, la carrera especial había quedado en un eh, segundo término. ¿Qué ocurre? Que cuando estos eh, empresarios o, o gente muy adinerada muestra interés por estas cosas y pasa además las pruebas que pasaría cualquier otro eh, ser humano que tenga que llegar al espacio, pues para ellos encantado de que le lleguen 20 millones de, de euros, que seguramente no es lo que vale hacer el, el viaje, porque claro, ellos eso, eso era lo que ocupan yo una misión... O sea, están estorbando uh -huh. lo que hacen los astronautas de verdad. Es un polizón, un es polizón, un polizón pagado, exactamente de lujo. ¿eh? Y que él se limita a ver lo que hacen eh, otros, eh, digamos, eh, astronautas o cosmonautas preparados a, a, a tal efecto. Con lo cual, se genera un problema y es, eh, para los que están a bordo, no deja de ser un peso adicional una carga que no sabes psicológicamente si va a resistir o no va a resistir un estrés. Imagínate una misión ¿Qué? como el Apolo 13, uh -huh. que empiezan las dificultades. Por mucho entrenamiento que este Tito hubiera tenido, ¿creéis que hubiera soportado psicológicamente la presión que pasaron aquellos tres astronautas a bordo del Apolo 13? Probablemente no. Y hubiéramos tenido una complicación extraordinaria es que en La hacer preparación regerosar. psicológica es muy importante. Claro, y esto es algo que no se suele tener en cuenta pues en, en um, digamos iniciativas como Space Aventuras, como Virgin Galactic como SpaceX, como Blue Origin. Fíjate si te estoy ayudando empresas. Y hay muchas más eh, Y si os digo quién no es el futuro, ya es la es, es realidad, presente. que es el presente. ¿no? Fíjate que la, primera... la figura del turista espacial todavía no está muy instalada, instaurada, pero eh, ya existe la privatización del espacio y las empresas privadas de esos personajes ya están en esas naves. Claro, ¿sí? claro, Fíjate en los proyectos de las naves. La también. primera, Virgin Galactic, eh, está eh, impulsada pues, por lo dice el nombre, ¿no?, por Richard Berson, que es el propietario de Virgin, y que, de hecho, ha hecho... Que invierte. En el espacio invierte en maquinías a fitar, va perfecto. <ríe> Micro y macrocosmos, sí, sí. sí, ya lo decía Timegistro, que era un sabio <ríe> extraordinario. Pues eh, el caso de Berson eh, ha hecho mucho dinero, ...con vuelos suborbitales, con, mm. eh, recordemos, son aviones eh, que despegan prácticamente en vertical, llegan a 100 kilómetros eh, de, de altura, con lo cual tienes una visión de la Tierra extraordinaria, y luego caen en picado en una sensación de ingravidez eh, brutal... ...que se perdura durante varios minutos... ...generalmente es como se graban muchas de las películas... ...que tienen sí, sí, sí. Eh, relación con el, con el espacio... Uh -huh. ...y esto lo impulsó él inicialmente... ...y ahora ya está planteando viajes a nuestro satélite... ...a la luna, a sí, la sí... Luna, es, ¿eh? ...claro, porque además lo quieren tener como base de referencia... ...para algún día, que es la misión, el objetivo siguiente... ...llegar a Marte... ...lo mismo le ocurre a Elon Musk... ...el creador de Tesla que prevé el primer vuelo a la Luna en 2023. O uh, Jeff uh, Bresos, el um, propietario ¿El Amazon? de Amazon, mm -hmm. ¿eh? que ha puesto en marcha eh, una empresa que se llama Blue Origin y que ya está eh, digamos, ofreciendo vuelos a la Luna. Claro, yo me pregunto... Oye, eh, cuando ¿por qué tú... no emplean su dinero en hacer escuelas? Esta gente es que, yo no, es que choca tanto con... Las escuelas no tendrían negocios? demanda para sacar pasta. Y pasa nada historia. Pobres, y en cambio esto es para los ricos. Pero yo me pregunto, eh, ¿quién les ha dado permiso para, para, para que, que vas a llegar a la luna y vas a cotar tu, tu y zona? Y sienten en la libertad de poder hacerlo y eso no lo han hecho ellos. Sino es, es como que si, si, si llegaras no. a la Antártida... Eh, a una zona inexplorada claro. de la Antártida y pusieras tu bandera y ese es el zono, el, el, el trozo de Silvia y otro trocito de Bruno. Uh -huh. Bueno, pero esto es de todos, ¿no? o, o no. Sí, sí, bueno, sí. Pues, sí, pues sí. no. Pues va a ser de empresas como estas que se están sacando. Eh, pues un buen saldo, eh, porque 49 millones de, de euros yo no los cobro y, en toda mi vida no, ni, ni tú, ni yo en toda tu vida, en todas tus reencarnaciones tampoco juntas eh, ni tú ni yo, o sea eh, hace falta un ciclo de reencarnaciones de unas 250.000 eh, para eso ¿no? mira, yo le, co le comentaba no, a, eh, te hacen falta menos 200.000 y, y, y, y a ti creo que también, que me estabas escuchando que en la nueva película de, de Brad Pitt, en uh -huh. Atastra, Realmente el astronauta lo que hace es eso, es un vuelo en un transbordador eh, privado, en una nave privada con eh, auxiliares de vuelo eh, aeroespaciales, y entonces están atendiéndote como los mismos eh, azafatos y azafatas en el avión. Quiere una mantita, quiere una, claro, oh, una toallita, quiere una bebida, y está pagando eh, privadamente. Azafatas, ¿eh? Sí, sí, sí. Y entonces, claro, dices, bueno, claro, y, y también este tipo de personas... Tendrán que tener una regulación y un entrenamiento, y ojo que eso va a ser mañana ya, eh. Sí, sí. Déjame, déjame decir sí. una cosa, y es entonces solamente los ricos pueden ir al espacio, sí, pues no, mirad, hay porque claro, en todos lados se necesita mano de obra, Ahí ¿eh? y recordaréis aquel y anuncio especialistas, aquel anuncio de eh, que se buscaban personas para ir a Marte en un viaje de ida, pero no de vuelta y que requerían pasar todo un periodo de adaptación. Algunos de ellos ya están haciendo las, eh, digamos, eh, pruebas previas a que estas personas que se han apuntado a través de una web eh, para ir a, a Marte, están siendo testeadas en España, en unas cuevas que están en el sur, no me hagas decir la provincia porque no, no lo he buscado, no me acuerdo, que tienen unas condiciones muy parecidas a las que se podrían encontrar en el planeta rojo, en, en el planeta Marte. Pero fíjate, eso es un vuelo de pringaos, porque tú vas allí como eh, conejillo de indias en un proyecto diseñado desde la tierra, pero no puesto en práctica, con una serie de experimentos previos que te dicen que se puede plantar, que, pero que tú vas a ciegas y que eh, vas a ir allí para generar una colonia que pueda recibir los vuelos de los ricos cuando esto esté en marcha. Sí, sí, sí. Además, tremendo, ¿eh? ¿eh? Y no deja de ser curioso el hecho de que las personas y los empresarios que están proponiendo eso, normalmente la mayor parte de ellos están muy vinculados a las nuevas tecnologías. Parece que existe, que, que se acercan a eso más por alguna razón, ¿no? Bueno, no, no, es evidente que el mundo tecnológico llama la atención de cualquier inversor. La claro, mayoría de y, las startups y, pues, creen que esto es el futuro. Hay ricos fuera de eso, pues también, pero quizás no tanto, ¿no? Es lo eso, lo ¿no? que pasa es que es evidente que el, el espacio es un reclamo muy goloso sí, para, sí. para las excentricidades. Cuando uno tiene tanta pasta, tanta, que se aburre por cualquier cosa que pueda encontrar en la Tierra, necesita generar la adrenalina. Pues en, en formatos imposibles. Y de ahí yo quiero recordar, por ejemplo, que tenemos un español que está en lista de espera, que es el propietario claro, de la sí, bruxa, sí. de, bruxador, que es uno de los muchos... De que la está, Que está previsto, eh, Josep Gabriel, uh -huh. eh, que está previsto eh, se vaya en uno de estos eh, vuelos de Virgin Galactic, ¿no? que ya es muy amigo además de, de Berston. Bueno, pues eh, sepamos que el señor Gabriel Tienen pasta para aburrir, ¿eh? Sí, la la poquito, un poquito, un eh, poquito. Cuando eh, hemos mencionado aquí al de Virgin, hemos mencionado a John Moogs, hemos mencionado a Pizos de Amazon, pero todo esto ya empezó en su momento, el primero que lo menciono, las referencias eran a Bill Gates eh, de Microsoft, O sea, ya se comentaba la eh, privatización del espacio, el convertir el astronauta en un turista espacial. Y, y, y Gates, como muchos otros detrás uh, suyo, se tuvieron que enfrentar a las. ...importantes restricciones jurídicas... ...en el caso de Gates por la época... ...porque eh, cuando él eh, se hace millonario... ...después de abandonar IBM y crear el famoso Windows... ...estamos hablando de principios de los 80... ...en el, el, el, el marzo del 80 es cuando se crea... ...la primera empresa Aerospace... ...es decir, uh -huh. todavía no hay un marco... ...en el que poder desarrollar iniciativas empresariales... ...en ese sentido, uh -huh. si sí, es verdad que habían muchas empresas eh, que trabajaban para la Jet Propulsion Laboratory sí. proporcionando motores o proporcionando tecnología, pequeños módulos que se colocan en las naves espaciales para eh, ser guiadas con mayor precisión o para una mejor navegación, para una mejor propulsión. Es decir, es un campo de constante eh, evolución que va mucho más rápido que la evolución, por ejemplo, legislativa o moral. De un lado jurídica, insisto, porque quien, quien demarca ¿no? las zonas que es podemos que esa, visitar... Es ese es el siguiente paso. Eh, ...cuál es, eh, digamos, la, la, eh, digamos eh, la, la importancia que tú das al pasajero. Tú aquí pues, tienes un retraso, tienes un accidente, hay una serie de pólizas que cubren... bueno, Cómo, ¿Cómo especificas de qué modo y de qué forma ¿no? Eh, es un isintínere o, o no o, lo o, es, ¿no? O, por o, ejemplo? O me lo imagino o, o un poco lo imagino. como cuando firmas, eh, cuando vas a entrar al quirófano. Exacto, ¿no? exacto. No tú sabes te, haces, tú te, haces responsable. te haces responsable. Bueno, pues eh, hay muchas cosas que eh, determinar también a nivel eh, moral porque estos uh, conejillos de Indias, ¿no?, que van a dejar sus vidas fuera del planeta para ser los primeros colonos uh, terrestres en un uh, planeta... Los primeros del, marcianos. Los primeros marcianos, ¿eh?, terrestres, pues uh, van a tener que procrear, van a tener que convivir, van a tener que conocerse muy a fondo, y la convivencia, y lo sabemos aquí en la Tierra, no es fácil. Pues imagínate tú en, la, en, en, en Marte, ¿eh?, Turistas espaciales, hemos hablado esta noche En el círculo secreto con Giuseppe Guijarro Podríamos haber dicho también ciudadanos espaciales Y no hemos hablado de la explotación de recursos que esas esas otra, ¿eh? esas, Esa es otra, muy importante Esa se Además, queda para otro, para otro momento Es muy importante porque esto sí va a ser una revolución eh, Para traer aquí minerales y, y, y para exportar también mm -hmm. cosas A esas colonias que se, que se pongan en marcha Nada de lo que digo es casualidad, ¿eh? Yo creo que lo han dicho todo el mundo <risa> Josep, muchas gracias Es un placer, como pues siempre Igualmente